A a, Marcel, a, a, a a Urban que lo utilizaron de Radio Nacional. Vamos a escuchar unos minutos. político, militante político. Ahora bien, yo tengo una responsabilidad institucional. Con mi... la hazaña que lo hacía, digamos, sí. Sí, sí, eso estoy seguro, Te lo digo. No, no, no. No, no, no. No, no, Yo lo que digo es la peligrosidad de que cuando no se hacen las cosas con la objetividad que tiene. Hoy, un medio de comunicación es un elemento clave para formar opinión. Cuando se hace desde la confrontación del debate político, es válido. Cuando se hace desde el ataque personal, es inválido. Por eso digo, quiero diferenciar mi opinión personal, porque me la preguntaba tu compañero, tu colega, de mi posición como funcionario de la provincia de La Pampa. Si a mí me llega un reclamo voy a actuar objetivamente en defensa de los derechos del trabajador en tanto en cuanto yo crea que son defendibles. Porque por lo que escucho todo este o por los medios, también habría una incompatibilidad de, de, de un trabajador nacional con un trabajador provincial. Eh, digamos, la ley en eso es claro. No se puede ser agente público nacional y provincial al mismo intento, al, a, no ser, a no ser que sea decente universitario. Eso es claro. Ahora, yo entiendo también la posición adoptada política y la defensa mediática que él hacía, también puede haber influido para que le buscaran esta causal que no es nueva. Porque Uro viene trabajando en Radio Nacional hace mucho tiempo y esa, esa cuestión que lo invalida ya estaba. Pero vuelvo a decir, no quiero opinar por lo que no conozco porque no sé cuáles son los causales. A ver, pero lo me... que digo es que la cuestión laboral no tiene nada que ver con lo que él piensa y lo que él Yo diga públicamente. Que, es que hoy pide la soledad de distintos actores políticos a los cuales él cuando tenía una posición de fortaleza política, los denotaba. Eso, por eso te digo, yo tengo, te estoy diciendo y te estoy diferenciando. Mi opinión, como me la preguntaba tu colega, desde mi rol de eh, dirigente político. Como dirigente político digo que esa es la peligrosidad de llevar la política a la descalificación personal cuando no se tienen argumentos, argumentos políticos para debatir. Hoy eso legitima la necesidad de apoyo que está pidiendo de distintos lugares, como la unidad básica, como del peronismo, como. ¿Me explico? Pero, no justifica, Pero el no justifica el despido. Ahora, vuelvo a repetir, en mi función de subsecretario de trabajo, y esto quiero dejártelo claro, porque me preguntás dos veces, tres veces lo mismo, mi función como subsecretario de trabajo hace que si a mí me llega un reclamo, yo defienda los derechos del trabajador como, como si fuera como lo hice con los chicos de la cámpora de la renatea. Porque estaba convencido de lo que estaba haciendo y eso me llevó a tener enfrentamiento con dirigentes gremiales. ¿Pero no hay un, algo de ánimo de revanchismo también con esta cuestión, Marcelo, planteándola desde claro. esa forma que vos la estás planteando, más Pero allá de tu planteé, cuestión personal? No, no, yo lo planteé siempre que hay un revanchismo político. ¿Seguro? Los chicos del Renatea, ¿no se les cumplió con el convenio colectivo? A los chicos de ANSEE que no se les renovaron los contratos. A los chicos... Bueno digamos, estaban identificados como acá y eso hizo que el gobierno nacional los persiguiera. Porque a mí no me venga que vienen con un achicamiento del Estado cuando el INDEC claramente dice que echaron 80 y metieron 100 mil. O sea, digamos, la metodología absolutamente la misma de tener militantes rentados, eso es claro. De eso yo creo que sí que hay una persecución. Por eso a mí me extraña que el INADI no tuve, me extraña que el Ministerio de Trabajo no tuve porque acá hay claramente un sesgo de una decisión tomada en una persecución política. Pero eso no lo dude, ¿eh? y lo digo, lo dije, me explico, pero bueno, pero eso, desde mi función de subsecretario de trabajo, va a tener todo el apoyo que tiene que tener del órgano administrativo, si llega a hacer el reclamo en instancia provincial. No va a pesar la cuestión personal. Nada, jamás, nunca pesó. Vuelvo a repetir, tengo ejemplos claros. Vos me has hecho nota por el tema del Renatea, donde a mí me llevó enfrentarme con dirigentes con los cuales yo he militado, como el cuquitieso de UPCN Nación, y a decir que me extrañaban las medidas que se estaban tomando. Pero, pero eso, vuelvo a repetir, eh, el juego de la política de la democracia tiene que ser un juego mucho más eh, de debate, de consenso, de disenso, pero en otro nivel de, de discusión. Bueno, Juan Pablo, vamos a ordenarnos un poco porque esto es una conferencia de prensa que se eh, realizó aquí en la Dirección de Turismo.